206 es uno de ellos. En la octava planta los clientes, por ejemplo, dicen ver al escritor Thomas Wolff. Pero lo peor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 campana. Curiosamente, aquí no sabes dónde la encontraron. ¿Dónde? Dentro de su tumba. Ah, o sea, jolines, el señor claro. hizo tocar hizo tocar la campana para que nos oyera el grito del pobre del pobre hombre que paseaba por la iglesia. Jolines, vaya vaya historia ahí. ¿eh? Vaya no, bueno, historia, curiosa. es que <risas> Nueva York tiene tantísimas y tantísimas historias eh, Ojo donde dormimos, hemos dicho, pero también donde comemos. Bueno, ojo si que, que puede pasar y no se puede apetecer pero es que algunos de esos restaurantes que son fantásticos en Manhattan, en Nueva York, también tienen su historia.